de Silvio Rodríguez. Escuchemos esta versión deliciosa. Se puede bailar, ¿eh? meros poetas tomando en cuenta los últimos sucesos en la poesía quisiera preguntar me urge ¿qué tipo de diferentes activismos se deben usar para ser vivente panfleto sí si de movascular palabras como flota cubana de besta y playa girón compañeros de música tomando encuentros esas... Listo, naleces audaces canciones que siempre preguntar Me urge ¿Qué tipo de armonías se deben usar para ser La canción de este de cubierta hombres negros y rojos y azules los hombres de Puebla en Playa Girón compañeros de historia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 Dicaron las verdades hasta donde sabemos que Escriban pues la historia su historia los hombres del playa girón Te escriban pues la historia su historia los hombres La playa giró Estás escuchando en la otra oreja. Y homenajeando a Silvio Rodríguez, escuchamos a Los del Boi, un grupo de Santa Fe. Y ahora escuchamos Camila Laugur. El unicornio azul Ayer se me El unicornio azul Basta no lo dejé y this about is you Voy a querer información y la voy a pagar Las flores que dejó La mi cuore di azzurra cer con asunto ayer se me perdió bastando lo dejé is this a tradition la otra oreja latinoamericana hola bueno, tenemos muchos mensajes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 Pasar tu por mi Detenida Te doy una cancion Que abro una puerta Y de las sombras Sales tu Te doy una cancion De madrugada Cuando mas Quiero tu luz Te doy una canción cuando apareces en el misterio del amor y si no lo apareces no me importa yo te doy una canción Pojo afuera me detengo La ciudad se derrumba y yo cantam La gente que me odia Y que me quiere No me va a perdonar Que me distraiga No, no Pero en të lo digo toro Dhe me ju ego la vida Por que no te conocen Ni te sienten Te doi una cancion Y hago un discurso Sobre mi derecho a hablar Te doi una cancion Con mis dos manos con las mis mas de madrugada pero yo una ca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 Nadie va a adivinar este tema, ¿no? Hasta ahora. Andrea Parodi y Aldi Meola. La masa. No creiera en la locura, en la garganta del sinsombre, si no creiera que nel monte si sconde il trino e la paura, si no creiera la balanza, la ragione e l'equilibrio, si no creiera il delirio si në no kreyëra në esperanza si në no kreyëra në kagënsio si në no kreyëra në mi camiëno si në no kreyëra në mi sonido si në no kreyëra në mi silencio kë kosa fwerë kë kosa fwerëra mësa së në cantera në amasiko heche dë kuerdës dë tendojës Un revoltiko de carne con madera Un instrumento sin mejor esplendores Con luces idas montadas parecer Que cosa fuera mi corazón, que cosa fuera Que cosa fuera la masa sin cantera Un testaferro del traidor de los aplausos Un servidor de pasado en copa nueva Un eternizador de dioses del ocaso Viodar vido contrapulente quella che cosa fuora mi corso e cosa fuera che cosa fuora la massa si incantera che cosa fuora mi corazzo e cosa fu cosa fuora la massa si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 Z t referred tret nj randurile, z tëwieerman e nj naśna, ne te y te challenge, Y fuerte, sobre la historia de España Cuando todo santa cla Why tx Ášňreja tski mavena Quitëndra brmaja ری Traspa paha kontr mundet Ka sit tsku flaky肉 Here tx ahtrkogANG Bahtrik pusët tskat Tjds dsendres Tjua gerita vek s Transformënci Komanda Se levanta un hombre revolucionario que conduce a nueva empresa con desterará la firmeza de tu qondi bërtagjo oh, ai se gelan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 oreja